Para comenzar con el programa de hoy lo vamos a hacer con música de alto voltaje. El nuevo trabajo de Elvis Costello junto con los Imposters. Esto se llama Stella Hart. Bienvenido, bienvenida. Estás en estado de ¡Hipnosis! of suicide Dennis Steadler fell from grace somewhere near Arcadia Once she overheard a voice that you didn't hear on the radio Velvet gloves and country clubs. were never gonna hold her Ringing the necks of silly sudden bells who wanted to score her Retorno de un músico veterano Elvis Costello durante un montón de años junto con los Attraction, ahora con los Imposters, presentando este Momofuku, que es como se llama el último álbum del británico Stella Hart, otra de las canciones que lo conforman, un álbum repleto de teclados infecciosos y de ritmos que lo han convertido en álbum de portada para la sesión de hoy de Hypnosis. Vamos a continuar con la hermanísima, con Martha Bainwright, la hermana de Rufus, que presenta su segundo trabajo en estos días. El álbum lleva por título, por curioso título, I know you are married, but I have got feelings too. Ya sé que estás casado, pero yo también tengo sentimientos. Es la segunda entrega, como te comento, de Martha Bainwright, con canciones como este You cheated Me. you've got to go and die. wanted to be afraid to say but I'm not I'm scared to death of what you become You were my Marta Van Wright presentó su primer trabajo en el 2005, un álbum homónimo, y en este 2008 retorna con I know you're married, but I have got feelings too, con canciones como ese It You, eh, en el que pues enfoca su, su carrera musical pues a la música de raíz norteamericana. Marta Van Wright, para darle paso a todo un veterano, Paul Weller, que ya ha presentado lo que es su enésimo álbum un álbum que lleva al igual que esta canción que va a sonar por aquí el título de 22 Dreams son los nuevos temas del padrino Paul Weller Impresionante, está hecho todo un chaval Paul Weller ha vuelto con este nuevo trabajo 22 Sueños eh, el, el que fuese padrino de, de la música Mod Que treinta y tantos años después pues sigue estando con sus plenas facultades Vamos ahora con una de las parejas eh, más sensacionales de, de las últimas temporadas Hace un par de años se presentaron y nos dejaron a todos boquiabiertos y en este 2008 eh, aquel trabajo ha tenido continuidad estamos hablando, claro, de Isabel Campbell junto a Mar Lanigan una pareja de esas en principio impensable y que sin embargo cuando se llevan a la realidad dan un resultado de relumbrón como en canciones como este Who will J. wrote? ellos son Isabel Campbell y Mar Lanigan To my self-esteem twisted and crushed black metal and bones who passed the buck who pressed my flesh to your spilling like wine and sweeter than tears oh. Step at a time. Two hearts in the fire. Who lit the touch? Who fanned the flames? With sparks in the dust, spend rivers of desire. Yeah. Y a Devil Dart, la continuación de aquel The Ballad of the Broken Seas que supuso eh, pues el debut de este dueto. el Campbell, de antiguo componente de Belan Sebastian, y Mar Lanegan antiguo componente de Screaming Trees, la banda eh, escocesa dedicada al pop suave y el tipo dedicado al rock duro que se unen y dan lugar a canciones tan maravillosas como ese Who Built rot que acaba de sonar vamos a continuar ahora con el nuevo trabajo de Joan Basser, aunque ella se, se presenta con seudónimo Joan as Police Woman, tiene su segundo trabajo en el mercado y canciones tan bonitas como este To be Love I'm so happy to be love I'm asístico que imprime John as a, as a Police Woman a toda su música. En este segundo trabajo también, claro, en To Survive, un álbum que incluye temazos como ese To Be Love. Nos venimos hasta nuestro país, hasta la Alcarria para escuchar a un tipo también elegante llamado Víctor Algora que en estos días ha presentado las remezclas de su eh, primer trabajo. Eh, el álbum se editó hace unos meses, se llamaba Planes de Verano y ahora surge esta Eh, secuela eh, llamada Nubes Blancas, Sueños Raros, aunque eso sí, incluye también una canción inédita, es este Mr. High Hills, él es Algora. y trabajo en el libre fue aquí donde le conocí mientras con colocaba bote yo me llevaba yo poruno uniform el alto tacones le sorprendió que pudiera aire de vivian pues bueno Diep triste Mr. Haiku es con su traje gris vuela los conceptos de tendencia kitsch Mr. Haiku siempre pura Él es el jefe, yo no soy Maribín, soy Mari Carmen, por el día cuento botes de elegía, por la noche consumo. Mr. High Hills y su fiesta en la que sonará, pues Marifé de, de Triana. Eso es lo que nos cuenta Algora, parte de lo que nos cuenta, claro, Algora en esta nueva canción que se incluye en las remezclas de su primer trabajo Nubes Blancas Sueños Raros. Lo que vamos a escuchar a continuación es um, prácticamente la misma historia. Eh, el grupo gallego Nadadora editó hace un, unos meses su trabajo y ahora encuentra Eh, remezclas encuentras, encuentras un álbum de remezclas aunque ese álbum también lleva una canción nueva esa canción se llama septiembre no está tan lejos Sara y a Gonzalo, a nadadora, este dúo gallego, se le notan las influencias desde, desde el título Nadadora, que ya famosa canción de Family, hasta pues el tipo de música, claro, esa música de regusto, eh, un poco triste, con esas bases de electropop, que tan buen resultado dan en canciones como este Septiembre, no está tan lejos. Otra de las eh, canciones que conforman la química que nos une el álbum de remezclas de Nadadora. Vamos a seguir con más grupos eh, de nuestro país, que también eh, la electrónica tiene eh, pues un protagonismo especial dentro de su música. Ellos han presentado su tercer trabajo. Tienen, tienen una especial habilidad para buscarle nombre a los mm, trabajos. El primero se llamaba eh, Lo tuyo no tiene nombre, el segundo Ni lo sé ni me importa y este tercero se llama ¿Qué fue de ellos?, y simpático amable, chisposo atento y fantástico leiendo la mano a cualquiera que pasa Me invita a tu madre a cordero a la brasa o pues soy arrogante y grosero y mal visto amante de todo lo que llaman vicio Mi imbécil que siempre se pasa de listo persona irritante que saca de quicio y es que así no encuentro la madre De, hacer de, alguien de, Solo temas, eh, nueva entrega para Guille Mostaza y Santi Capote o lo que es lo mismo, ellos nos vamos a ir ahora hasta Inglaterra, hasta Manchester, para escuchar una de las revelaciones de la temporada. Un dúo que se hacen llamar The Teen Ting Tings... Se han presentado con We Star Nothing y que temazos como este. That's not my name. Ellos son The Teen Ting Tings... And I'm biting on my tongue and, uh, I keep stalling and keeping it together People around gotta find something to say now Holding back every day the same Don't wanna be alone. loner Listen to me, oh no I never say anything at all But with nothing to consider They forget my name aim, aim, aim. They call me hell alguna Una de las dianas de la temporada de ting Things con We Start Nothing y temazos como ese That's Not My Name. Vamos a continuar con más música, en este caso, a continuación, música que parece realmente elaborada por las propias máquinas. El proyecto se llama Ratatat y han presentado en estos días lo que es su nuevo trabajo, un álbum con un título muy curioso, LP3 la música de videojuegos de Ratatat y canciones como este Miriando A pesar de lo dicho, no hay máquinas detrás de esta música, sino dos tipos manejando máquinas. Dos neoyorquinos, Mike Stroud y Evan Mast. Ellos se hacen llamar Ratatat y tienen música perfecta para el Atari, como ese miriando. Diga. Constantinopla. Ha entrado en un profundo trance y quedará rendido por completo al poder de mis palabras. Obedecerá mis instrucciones cuidadosamente.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 La música hipnótica de Bradford Cox y su banda Dear Hunter. Después de editar el año pasado Cryptograms, ahora se presentan con microcastle y temazos como ese agorafobia. Vamos a continuar con más grupos eh, con personalidad no particulares a la hora de crear su música. Eh, de unos chicos de Atlanta como Deer Hunter a unos navarros llamados El Columpio Asesino. Esta es otra de las canciones de su nuevo trabajo, La Gallina. Esto es Cenizas. Es la ceniza que sube de los pies... Empapándome el corazón me da de lleno Es una bala de cañón Y tu mirada vieja y cansada lo dice todo no dice nada algo murió Algo murió, algo murió, algo murió, algo murió. Al cerrar la puerta, el frío rompe dentro de mí sta matando mi sta matando quando cae la noche el diablo baila sobre el tejado taconeando Se grupos particulares con personalidad propia, el columpio asesino de mi sangre a tus cuchillas se llamó el álbum que nos lo colocó en, en, en órbita y ahora atacan de nuevo con este la gallina y canciones como ese Cenizas vámonos hasta Montreal hasta Canadá para escuchar una de las bandas insignes de ese país como son Boat Parade, que tienen nuevo trabajo el álbum se llama At Mount Summer ...y contiene canciones como este, Language City, Wolf Parade... música de Wolf Parade con esa característica tan propia que tienen los músicos canadienses las formaciones son abiertas no tienen un número limitado de componentes sino que funcionan a base de pues, como si fuese una comuna gente que va llegando y gente que va entrando en la banda y tocando instrumentos eso se nota a la hora de, de escuchar la música de grupos como este, como Wolf Parade eh, música maximalista con una cantidad de instrumentos realmente desbordante en canciones como ese Language City Llegamos al final del programa, nos vamos a situar todavía eh, en latitudes más septentrionales. Desde Canadá nos plantamos en Islandia para escuchar la nueva entrega de Sigur Ross.